Las primeras de ellas es eh, nuevamente a los organismos con quienes hemos venido conversando y tienen responsabilidad directa con, eh, con el tema de la antena, llámese medio ambiente, eh, educación y, y municipalidad. Eh, le vamos a pedir un, una audiencia formal para expresarle nuestro descontento, expresarle lo que te decía hace un rato, Eh, el tema de poner plazo los plazos los podríamos nosotros, los tiempos los pondríamos nosotros, y vamos a buscar de que esos tiempos se cumplan. Porque hasta ahora hemos caminado al ritmo y al compás de lo que nos marcaron ellos, de lo que nos dijeron ellos. Ellos nos decían que no iban a trabajar, y nosotros veíamos que ellos estaban trabajando. Ellos decían que iban a suspender y no los suspendían. Ellos decían que no iban a ser o sea, permanentemente nos iban diciendo cosas que ellos mismos no cumplían. En este caso, creo que cabe que eh, la cosa sea al revés nosotros vamos a tratar de imponer nuestra agenda como para que ellos sepan de que no no no, no soportamos más está el juego que nos llevaron eh, no queremos jugarlo